basalto El basalto es una roca ígnea volcánica de color oscuro, de composición máfica, rica en silicatos de magnesio y hierro y en sílice, que constituye una de las rocas más abundantes en la corteza terrestre. Es utilizado en agregados en proyectos de construcción. También se lo tritura y se usa para lastre o bases de carreteras, agregado de concreto, agregado de pavimento asfáltico. Cuando se pule la roca y se lo corta en láminas delgadas, se usa como baldosas, paneles de madera, monumentos y otros objetos de piedra. Se encuentra en todo el mundo.